Este, este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. We all need no education. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. Nosotros preparados para compartir ya esta cuarta emisión de Clásicos Seleccionados con María Augusta Marín, Ronald Bayona, Gustavo Hernández y Santiago Alonso. Aquí, en la idea de conducción, Lucas Matías Pareira. Ya mismo nos encontramos con la música de Peter Gabriel. Música Clásicos seleccionados. Se escucha en tu radio. No te pierdas cada episodio con la música que trasciende el tiempo. Stevie Wonder, solo llamé para decirte que te amo. Versión extendida de un tema del año 1986. Está tu en el ejército ahora. Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Gran saludo, mi nombre es Don Jairo González. Les voy a presentar una excelentísima canción de la exitosa banda de rock de Detroit, The Romantics. Fue un éxito número 3 en Estados Unidos a principios de 1984. Y se convirtió en un éxito en el Reino Unido en agosto de ese mismo año. Finalmente se convirtió en un éxito en todo el mundo y fue la canción más exitosa del grupo. Con mucho gusto les presento a Talking Jules Lee, hablando en tus sueños, The Romantics. Lláico selecciona els Clásicos seleccionados, música disco de los 70. Clásicos seleccionados La mejor selección de grandes clásicos Vender FM 80, 90 y pop. Aquí suenan las canciones de tu vida Todo el día Vender 80. 80 Las canciones de tu vida Todo, todo el día, día. Clásicos seleccionados Te presentamos Sonido Vinilo Con Santiago Alonso Bienvenidos a otra edición de esto que hemos dado de llamar Sonido Vinilo, esta vez vamos a hablar de la dupla Fan Fan un dúo musical femenino proveniente de Italia del género Italo Disco que estuvo vigente entre 1983 y 1994 una banda muy popular especialmente en Europa y en la década de los 80 con sus grandes éxitos Color my Love Baila Bolero y Happy Station este grupo estuvo compuesto por las vocalistas Antonella Pepe, angela Parisi e Ivana Spagna que después dejó el proyecto después de su primer disco en 1989 86. También las modelos Francesca Merola, Roberta Cervelli y Elena Trastulli. Lanzaron 12 sencillos y solamente dos álbumes de estudio bajo las etiquetas X Energy Records y Tandan Records. En 1983 los productores Darío Raimondi y Álvaro Ugolini se unieron en un estudio de Roma con los vocalistas Antonella Pepe, Ángela Parisi e Ivana Spagna para crear un nuevo proyecto musical que combinaran energía, sonido pegajoso y una pista de baile amigable con la radio y también con las discotecas. Lo que he ahora es el resultado de todo eso esto es Fan Fan Happy Station Clásicos seleccionados con Lucas Matías Pereira. un pequeño déjà vu y por qué no nos trasladamos alguna disco de los 80 ¿te parece? dale Tratados del año 1990, junto a las Black Box, aquí en Clásicos Seleccionados. Y seguimos en esta década, ahora con un tema del año 1994. Real McCoy, otra noche. Clásicos Seleccionados, con Lucas Matías Pereira. y reseñas de las mejores canciones son presentadas por Gustavo Hernández Este tema fue lanzado como un sencillo que fue grabado a mediados de 1984 y lanzado posteriormente como single el 24 de noviembre del mismo año, para el que sería el octavo álbum de Cool in the Gang, denominado Emergency. La misma alcanzó el puesto número 11 en las listas de Reino Unido, número 9 en las listas de Hot 100 de los Estados Unidos y fue número 1 en los charts de R&B, Danza de los Estados Unidos. La canción además introdujo un nuevo significado a la palabra fresco, significando así bueno, con una connotación orientada al atractivo físico y emocional. Fresh, cool, en the gun. Clásicos Seleccionados. Descarga nuestra aplicación para celulares buscándonos como Vender FM. Nuestro sistema es gratuito, no consume memoria, música veloz, frenética y potente. Eso es Vender, una radio con la energía de los éxitos. Clásicos, Clásicos Seleccionados. Ya cuando escuchamos el primer acorde de este tema, sabemos de qué se trata. Del año 1979, Pink Floyd, otro ladrillo más en la pared. En el especial de Clásicos Seleccionados, recibimos a Tears for Fears Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete, tres, tres por uno. Por uno. Sí, ya estamos cerrando este especial de Tear for Fears este dúo británico que comenzó allá por el año 1981 y después de algunos encuentros y desencuentros hoy siguen vigentes y se siguen presentando manteniendo esa amistad que los unió desde su adolescencia a Carl Smith y Ronald Orzabal lo que estábamos escuchando el año 1983 Med War Locomundo y lo que llega es Cambio Tear for Fears Clásicos seleccionados. de película con Ronald Bayona Flagstack es una película romántica estadounidense de 1983, dirigida por Adrian Lyons y protagonizada por Jennifer Belts y Michael Norrie en los papeles principales. Fue una de las películas más taquilleras de la década de 1980 y también es considerada un clásico de la década, además de ser galardonada en los premios Oscar, BASFTA, Globo de Oro y Grammy, Alexandra, Alex Owen. Jennifer Bells es una chica que sueña con llegar a ser bailarina profesional, para ganarse la vida y hacer realidad sus sueños, trabaja en la industria del de acero y por la noche baila en un cabaret, donde la mayoría de los parroquianos también trabajan en la industria del de acero en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Su jefe es Nick Urley, Michael Nowley, un millonario recién divorciado quien no conoce a Alex personalmente. Una noche la ve danzar en aquel cabaret y se enamora de ella. Y ella lo ayuda a olvidar a su ex esposa Al conocer que ella tiene un sueño de bailar en forma profesional La respalda y con sus influencias logra una audición especial para ella Donde es recibida por los jueces y críticos de la Academia de Baile Que dudan de su habilidad para bailar por no tener la educación Y el entrenamiento necesario desde su infancia Ahora, compartamos uno de los temas de esta película Michael Sembelo Maniac, maniaco Clásico seleccionado Estás escuchando Clásicos Seleccionados Clásicos Seleccionados Un lugar siempre a donde volver Simplemente Clásicos Vender FM Facebook.com Barra Vender FM Un sistema radial que no se detiene facebook.com barra vender FM lo que suena en tus auriculares alguna vez suena en tu voz eso es un clásico Si es clásico, es vender, vender FM 89. Clásicos seleccionados. La balada del programa es presentada por María Augusta Marín. Baby I Love Your Way es un single compuesto e interpretado por el cantante inglés Peter Frapton lanzado en 1975 también editaron otra versión la banda Big Mountain en el año 1994 en 1988 la banda americana will to Power grabó una versión tecno pop de Nena Me Gusta Tu Forma y es la que vamos a compartir ahora Excelente tema de Level 42 del año 1985, Algo Sobre Ti. Y porque en cada canción hay una historia, seguimos recorriendo el camino de los clásicos. Nos encontramos con el dúo Air Supply y este bellísimo tema, Perdido en el Amor. Música Grandes, Grandes canciones, canciones. Tristes. Clásicos tristes. Seleccionados Música Maria Pereira es Clásicos Clásico Seleccionado. Seleccionados Clásicos Seleccionados Menciones en el cierre de esta cuarta emisión y por qué no convertir el lugar donde vos estás en una disco, junto a la música de Matt Bianco. Seguimos comunicados a través de nuestras redes sociales, hasta aquí en la idea y conducción Lucas Matías Pareira. Y me despido con un tema de el tubo Gayshare. Stop, gracias por tu compañía. Chao.